bienvenidos a vídeos considerdos la radio mirar, la radio, mirar, la, radio mirar, la, la, la mejor programa mejor programa tenemos la mejor programación y nos complace y presentar sus presentaciónaciones De oriente a occidente, el programa para ir en cualquier lugar y con cualquier persona, siempre y cuando les guste la diversión y a un programa desde argentina para todo el mundo Gas jes y algo más disfruútan los. Y Juan O'Neill, el podcast de Juan Antonio Donaille, también en blogs confederados para sus fieles lectores. Gracias.